abordar el tema del racismo policial, aprovechando que desde Achuri Herrera, hace Sindicatua y Sos Racismo Vizcaya, se ha organizado una charla informativa sobre qué hacer ante una agresión policial racista. Y para hablar de todo ello tenemos hoy en el estudio de La Roquita Masaspi y Ratia a Patry desde el sindicato Aset y a Luis desde Achuri Herrera, a quien ya saludamos. Muy buenas, ¿qué tal pareja? Egunon. Egunon. <risas> Bueno, a ver, pues eh, a estas alturas ya seguramente todo el mundo a todo el mundo le ha pasado encontrarse con una identificación policial por perfil racial, ¿no? Si no me equivoco, es una buena manera de expresar lo que sucede en nuestras calles a diario, casi a diario, y desgraciadamente es una escena a la que, que, que es demasiado habitual, pero lo que es peor, que a la que igual nos estamos acostumbrando demasiado rápido, siendo una práctica ilegal y totalmente antidemocrática, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, eh, bueno, si sí nos puede, no, no suele ocurrir, ¿no? O igual ya tenemos totalmente normalizado que igual al ir están en el Casco Viejo, en San Francisco, o sea, en general en Bilbao, ¿no? Pero en las zonas en las que trabajamos nosotras el eh, igual ir a tomar algo o estar dando un paseo y tener super normalizada que esté teniendo lugar una parada, ¿no? Y con, normalmente esa parada va a ser con perfil racializado, no se va a parar a un turista. Mm -hmm. Eso es. Eh... Y lo que es, bueno, peor, eso ya es, es eh, una cosa seria, pero lo que es peor es que esto a veces suele terminar en agresiones, ¿no? Eh, y las agresiones van en aumento y, bueno, pues recientemente, solo por informar, eh, solo por recitar una, uno de los sucesos que... ...que ha pasado, que ha trascendido, ¿no?, A la opinión pública... ...estoy hablando de la, la persona herida de bala en Baracaldo, ¿no? Esa ha sido igual lo más reciente, lo más sonado, pero bueno, hay más... ...también tenemos, pues, no sé, el caso de Silvia, ¿no?, esta mujer migrada de hecho ...que sufrió una brutal eh, agresión por parte de la chacha en comisaría... ...también han, han circulado vídeos virales eh, recientemente sobre una agresión policial... En, en, ...en el barrio Lavapiés, creo que que era en Madrid... Eh. Vamos, eh, que, que no se queda en las, eh, en las paradas, en las identificaciones, sino que desgraciadamente pues muchas veces termina en la agresión, ¿no? Sí, sí, sí. Es una práctica que, como decía Patric, de alguna forma se está normalizando, se está convirtiendo en una cosa cotidiana... Y al final bueno pues se hacen eco estas agresiones pues que se graban ¿no? que se pueden difundir y que son igual pues más más bestias ¿no? pero hay un montón de situaciones cotidianas pues eso estás paradas por perfil étnico simplemente pues eso, pues por tu raza pararte para cachearte acusarte de que has sido tú el que has hecho tal cosa Cosas cotidianas como, pues nosotros lo escuchamos mucho esto, eh, eso, preguntarte si tienes el ticket con el que has comprado el teléfono y si no se lo llevan presuponiendo que lo ha robado, eh, estar durmiendo en la calle en una tienda de campaña y que llegue la policía y te digan que no se puede acampar en Bilbao, que el camping tiene que ser en zonas de acampada. Y entonces se, se lleva en la tienda de campaña, pues prácticas así, se, son muy cotidianas y se están normalizando. Y quería añadir también eso, lo que pasó con los manteros en, en la plaza circular hace, sí. pues, no, hace creo que fueron 10 días, que el jueves hay también una concentración a las seis en la plaza circular, pues como otra cosa más, ¿no? Y también de ahí rescatar un poco la importancia de que quienes estén, que bueno, ahora hablaremos un poco de esto, pero que las personas que estén viendo algo de esto reacciones ¿no? Que lo graben, que se haga viral, que se haga noticia, que no lo normalicemos y que... pues otra más, ¿no? Como práctica, o sea, como una parte de, de nuestra cotidianidad que, que nos llame la atención, que nos que nos sorprenda, ¿no? Ese es un poco el objetivo de la charla. Bueno, estamos grabando esta entrevista hoy martes. Mañana será la charla miércoles. Aunque esta entrevista, pues, eh, bueno, por, por temas de agenda se va a emitir el jueves. No podemos animar a la gente a que acuda porque ya va a ser demasiado tarde, pero... Pero bueno, por lo menos podemos eh, informar un poco, nos podéis contar qué es lo que queréis eh, contar eh, en esta charla y el objetivo es igual un poco ese, no romper esa, esa situación, que esa, esa sensación que se te queda no de eh, sé que si hago, digo algo, eh, van a venir a por mí, porque además dentro de sus protocolos, <ríe> si es que, eh, bueno, otra pregunta que tenía preparada es que si los protocolos, si creéis, Que, o sea, si se conocen, si son públicos los protocolos de la policía al hacer este tipo de identificaciones o hay un protocolo oficial y otro oculto, porque vamos, eh, muchas veces parece que, que que sí que toda la policía actúa de una manera determinada, pero dice esto no puede ser que, se, que sea un protocolo oficial público porque esta manera de actuar es totalmente inaceptable ¿no? en democracia. Por ejemplo, eso, que si alguien protesta, vamos, eh, eh, eh, van directos, o sea, ¿no? Sí, o sea, no, no tenemos los protocolos en la mano, ¿no? Pero uh -huh. sí que se supone que tienen unos protocolos de actuación y unas determinadas sí. directrices que X eh, persona está a cargo de la operación determinada, etcétera. Ajá. Pero bueno, también en, ahí eh, entra un poco en cohesión, bueno, en conflicto ¿no? con el tema de camaradería que hay en estos sí. cuerpos policiales, entonces... Puede haber, existen unos protocolos, pero normalmente si alguien se los va saltando ya sabemos un poco cómo es esa atmósfera, ¿no? Que existe de, o mm. no puedes quitar la autoridad, ¿no? De tu compañero por si... Entonces, mm, no, yo, no yo acaba bien. Yo estaba pensando en una, en una situación que vi recientemente en la que estaban identificando a dos chicos en, en la calle La Esperanza o Ascao, ahí está aquí, al lado, y de repente alguien salió del, del portal de al lado y inmediatamente retuvieron la puerta cuando cuando se fue esa persona y metieron a los dos chicos dentro del portal o sea es decir eso tiene que ser una tiene que ese protocolo no hablaron nada o sea lo hicieron directamente o sea eso les enseñan a actuar así ¿Y ¿Por qué tiene que hacer una identificación y meter o esa y hacerla en privado en un portal eh, para buscar que nadie vea lo que sucede ahí dios si es una actuación totalmente normal eh, no importa que la gente lo vea no es decir ¿O es que pretendes realizar algún abuso y no quieres que sea visto? ¿O qué es lo que pasa aquí, no? De hecho, eso, eso es ilegal. Es, es, si te paran en la vía pública, no te pueden meter a una vía a un lugar privado para identificarte. Eso es ilegal. No creo que exista ningún protocolo oficial de ninguna policía, mm. porque sería poner un protocolo algo que es ilegal. Otra cosa es que sea una práctica, como pasa muchas cosas, y, y sea un acuerdo. Y para ellos como agentes, pues claro, es más cómodo. Aquí nadie me ve, hago lo que quiero, mm -hmm. nadie va a grabar esto, ¿no? pero eso no, puede, eso no puede hacerse y es una de esas cosas que, que bueno, que habremos hablado en la charla cuando se escuche, pues, pues porque eso no puede hacerse, sí. Ajá. Bueno, pues si queréis eh, ir contándonos un poco, a ver, eh, en esta charla qué temas eh, tenéis pensado tratar y, bueno, también eh, eso, pues eh, queréis presentar una herramienta ¿no? para el registro de estas agresiones, contarnos un poco qué es lo que tenéis en mente. Vale, pues bueno, un poco la charla sí que está eso eh, enfocada sobre todo a aquellas personas que igual también eh, coincide que pues eso, que son migradas y se encuentran en una situación administrativa irregular, eh, para lo cual, o sea, en general sí que nos viene bien a todas porque es un conocimiento que colectivizado nos va a seguir mucho mejor, pero bueno, totalmente, o sea, más destinado a eso, ¿por qué? Porque en el momento en el que O sea, la charla está enfocada va a tener dos partes una de la primera de ellas pues un poco eh, qué hacer ¿no? si me para la policía qué hacer y qué no hacer o hmm. qué es aconsejable eh, que pueden hacer qué puede hacer la policía y qué no puede hacer y en función de qué cuerpo policial sea hasta dónde puede llegar, Y, y un poco como en esa situación dotar las herramientas necesarias para que al menos aunque sabemos que estamos en una situación va a ser muy incómoda una situación en la que ya existe una jerarquía una relación de poder brutal pues tener al menos unas herramientas de las cuales si me encuentro sola eh, poder salir de ahí y que no y no perder no un poco o no estar completamente eh, desarmada eso tío. es mm. y luego en segundo lugar también el hecho de pues qué hacer pues pues eh, En caso de ser, eso pues eh, como nos pasa a Luis a mí, pues eh, personas eh, de aquí, blancas, con el privilegio no, y, y estamos presenciando eso, pues cómo utilizar o emplear esos privilegios que tenemos para eh, que la persona a la que estén identificando o se encuentre en esa situación también eh, no se siente sola, o cómo poder utilizarlo sin que y tampoco... que, que vea su protegido razón. sus derechos, claro. Oiga, eso es. <risa> Y eso, y luego también la segunda parte para presentar una herramienta. Eso, es la herramienta que vamos a presentar eh, son unas fichas de registro de agresiones policiales racistas. Eh, en esta herramienta llevamos trabajando aproximadamente como un año, más o menos, y la hemos venido probando eh, para registrar eh, agresiones que se daban pues eso, de perfil racista por parte de la policía y la hemos ido pues un poco limando, añadiendo cosas, quitando cosas para que sea más funcional y la queremos presentar. La idea es que si alguien le pasa algo muy grave y quiere denunciar, vaya a denunciar como se ha hecho siempre pero claro, ¿quién denuncia a, a la policía? ¿no? o sea, te tiene que pasar algo muy grave para quitarme de valor y enfrentarte a cuerpo así que va a responder con una versión súper cohesionada con un montón de testigos entre corporativismo ellos corporativismo a tope sí, entonces claro. tiene que ser algo muy muy grande para que te quieras meter en un juicio contra la policía no y a la vez, todas estas cosas que pasan pues de alguna forma ponerlas en valor que, que no pase ni no pase nada ¿no? ¿no? Pues eh, de alguna forma registrarlas. La idea es eso, pues eh, ir haciendo un registro poco a poco de estas cosas cotidianas que van sucediendo, pues eh, por un lado, porque para la persona a la que le pasan, pensamos que en muchos casos puede ser, bueno, pues sentarte a hablar de ello que necesitas, no solamente rellenar la ficha, que puede una parte que sea, bueno algo reparadora, ¿no? Y, y desde luego decir que por nuestra parte eh, pues que sí es importante lo que te ha pasado y que lo queremos registrar. Y por otra parte, pues con esto después, lo que decimos, es ¿eh? Que no vamos a hacer una denuncia en un juzgado con mm. esto. O sea, se va a mantener anonimato de las personas, pero bueno, sí que después poder tener un registro un poquito más acercado a, a lo que pasa, poder hacer una campaña de comunicación, incluso llevarlo a algún organismo, pero bueno, manteniendo el, el anonimato y eso, pues que todo fuera de la vía judicial, mm. que esa es otra vía. Entonces, bueno, hemos ido haciendo contacto Con eh, distintos colectivos, grupos eh, Y bueno, pues han establecido como algunos puntos Donde se puede registrar las fichas Y la idea es pues darla a conocer Para que quien quiera pueda acercarse a sus lugares O sea que si, si no entiendo mal De lo que se trataría sería De una vez que has presenciado eh, Una identificación, una parada Una agresión incluso eh, Esperar a que termine Y después hablar con la persona que la ha sufrido Y hablar con ella Y, y según los datos que te da Rellenar esa ficha sí o si la ha sufrido y eh, saber que existe esa ficha y que te acerques a uno uh -huh. de los sitios eso si, es, claro, si, si, si fuéramos una en, en nuestra situación no de blanquitos privilegiados y eso. si no pues eh, la persona que la ha sufrido también podría rellenarla no eso es, y que el objetivo no es rellenar fichas el objetivo es eh, bueno pues posicionarnos cuando pasa algo de esto saber qué podemos hacer qué no podemos hacer acompañar en la medida que la persona quiera ser acompañada y bueno pues empoderarnos un poco y que la ficha sea una herramienta para, para todo esto uh -huh. sobre todo también romper esa sensación de de impotencia, ¿no? De no puedo hacer nada, me voy, eh, ¿no? ya Pues por lo menos mmm, algo sí puedo hacer, aunque sea esto, y a nivel emocional también eso libera e incluso puede empoderar, ¿no? También puede ser un primer paso para para ir más allá, ¿no? Sí, al final eso, que quede que se ponga sobre la mesa, oye, esto esta situación ha ocurrido uh -huh. y igual también cuando eh, pasa, en general bien por eh, cómo te encuentras o lo que sea, tampoco le quieres dar importancia y es que no vas a ser la única persona a la que le pase ni a la que le habrá pasado y una una otra otra se puede, puede ir a, a algo más o bueno, al menos de no estamos solas ¿no? Y, y esto está ocurriendo y es algo sistémico. Mm. Y bueno. No sé si se va a dar la charla en otros lugares de Bilbo o de otras ciudades de Escalería. Por ahora no por o sea, por ahora esta es la primera presentación y supongo luego nos juntaremos para ver qué seguimos haciendo supongo que será un poco ver cómo va funcionando no cómo se recoge y sí sí está un poco pues también un puesto un poco por sobre la mesa el de dar la charla tal y que al final no a la hora igual de las conclusiones va así si hay eh, pues, alguno de los asistentes que diga ojo pues me gustaría como saber más información sobre ello, tal. pues bueno, pues también recoger ese, esa información y, y ver qué podemos hacer y, y mm. bueno y dar pasos. ¿Creéis que Bilbo es un sitio en el que la situación es peor que, que en otro ciudad de Escalerría? O... No sé, no sé no si sé. se puede hacer esa comparación. Tampoco la información, ¿no? Sería un poco a, a ojo de buen cubero, pero no Desde sé. Desde luego es un lugar con mucha presencia El tema policías. de los manteros y sí que no. Yo creo que... Siempre se oye más, ¿no?, la, este tipo de situaciones o en, en Bilbo. Pero bueno, no sé, tampoco me atrevería a decir. Sí, o sea, la verdad también es como no... O sea, eso, no tenemos esa información, ¿no? ¿no? nos falta nombre. mucha mm. contextualización. Al final también las características y, y el, no sé... Eh, el, o sea, las características de cada zona, ¿no?, tiene su, su contexto mm -hmm. y así. Pero bueno, sí que es cierto que, que Bilbo al final... Eh, sí que está siendo últimamente una ciudad pues que la, eh, por turismo, bien lo que sea, se está gentrificando una locura y uh -huh. eso tiene unas consecuencias, ¿no? Que es quitar lo que da mala imagen. ¿Y que da mala imagen? Pues bueno, partiendo de una institución totalmente racista, uno más uno es dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco sí. Y sí que creo que últimamente, antes, ya antes ya había, pero que últimamente la, la violencia de la violencia policial está siendo bastante más fuerte, sí, sí. Ah, sí, haciendo... sí. Y, y mucha gente, o sea, comparado con otros lugares, ¿no? eh, o sea, yo, yo sí creo que hay mucha presencia. Yo voy por las calles y digo, otro coche, otro coche, otro coche, otro. Y pasa algo y aparece en mínimo pues, una furgona, tres coches de poli... eh, Madre mía, qué, qué despliegue. O sea, no sé, que ojalá otros mm. servicios públicos estuviesen así de fuertes. no mm. Pero no sé. Sí, a mí sí me llama la atención la, la presencia. Además, desde la pandemia me parece como que ha habido sí. mucha más. No lo sé. Pero también. claro, no hay datos, lo que dices, Patrick. ¿no? Mm. Eh. También esa tendencia un poco a militarizar a la policía y a, y a romper con, con esa imagen de policía de cercanía, con el tema, de, estoy hablando del tema de las pistolas, ¿no? Eh, en el que se ha obligado no a todas las policías locales, incluso de municipios pequeños, a, a llevarla. Eso es bastante simbólico, ¿no? De hacia dónde va ¿no? la policía. Uh -huh. Claro. Y, y también da bastante miedito. Sí. ¿no? como comentaba hace laeta ¿no? en el tema de eh, cómo están dotándose todo de cara eso al cuerpo de la arzaña, cómo se está eh, eh, perdón ¿eh? Eh, eh, adquiriendo no eh, material militar o de eh, material de inteligencia israelí o sea es un material que igual no sé me quedame loca pero eh, no creo que sea eh, necesario ¿no? para un cuerpo uh -huh. de, de este ámbito ¿no? y cómo está uh -huh. cogiendo un montón de De material o, o, bueno, eso, material militar. Sí, y, incluso procedimientos sí. o formas de actuar, ¿no? Que, mm. y, es como, y, y en sí, sí el tema bueno, de aplicarlo. Unidos, y Estados Unidos también puede ser otro mal ejemplo, ¿no?, al que copiar. Donde, pues tristemente también eh, el tema racial está muy presente y los abusos policiales, bueno, es un tema... Muy serio, ¿no? Claro, es que ese es el tema, ¿no? Como, por ejemplo, Estados Unidos ha normalizado estas agresiones a la comunidad zafro ¿no? Eh, y con historias muy bestias, parecías un poco a la que pasó en Maracaldo, ¿no? Y creo sí. que aquí no tenemos normalizado ese nivel tan alto de violencia, otro como más bajo, pero muy cotidiano y muy presente. Bueno, pues no escalar hasta ahí y desescalar, desde luego, no sé. Pero bueno, pues es que es sí. difícil. Pues nada, pareja, no sé si queréis comentar algo más. Eh, bueno, sí, llamar un poco, cómo se va a emitir la entrevista el jueves, como comentaba antes Luis, que va a ver a la tarde... Eh, una concentración, una manifestación eh, por el tema de, de los manteros que hubo hace un par de viernes, bueno, antes uh -huh. del partido de la Leti. Muy, muy buen apunte. Eh, en Abando, y bueno, y considerar también y poner sobre la mesa no que al final se caracteriza como sujeto manteros pero que el ataque policial no fue porque estuvieran eh, vendiendo nada ni nada, sino eh, los manteros no ten, o sea, solo, solamente llevaban cosas encima, no estaban vendiendo y fue una intervención totalmente racial, o sea, racist raci y eso Bueno, pues ahí queda esa convocatoria y os agradecemos mucho que os hayáis acercado al estudio Largo y Tamasaspirratia la para suelta la olla y nada, hasta cuando queráis Es que ricasco Agur, Agur.